Thank <laughs> you. Me tocó sufrir a mí Tanto que luche por ti Ay, mire el pago que me da Yo no miro con impío El infiel cariño tuyo Y tú en cambio con tu orgullo sin es el mío Yo no miro con impío ¡Dios mío! ¡Hola! Ah. perdiendo tú fuiste la que ganaste pero no voy a buscarte aunque de amor me esté muriendo contigo salí perdiendo tú fuiste la que ganaste pero no voy a buscarte aunque de amor me Tu amor pero lo perdí, eso me sucedió a mí, ay por no estar a prevenido Otro desengaño más, al cabo de mi vez con amor que se me fue, yo no lo voy a buscar Otro desengaño más, al cabo de mi vez, con amor que se me fue